Música pop, rock, Indy, Internet, Facebook, Twitter, MySpace, blogs, todo esto y mucho más tiene cabida en la furgoneta azul. Todos los martes y sábados de 5 a 6 de la tarde arranca la furgoneta azul en BFM. Arranca la furgoneta azul. 19 de junio de 2012 de ahora y hasta las 6 de la tarde, lo mejor de la música en internet y lo mejor de internet para disfrutar de tu música aquí en la furgoneta azul. La no ley del mundo para una cosa salga mal. Furgoneta Tune en BFM, la primera radio indie online que puedes escuchar desde el 92.9 de la frecuencia modulada centro. Os en Bizkaia o desde www.bfmradio.com desde cualquier lugar del mundo. No decir, ir, de Como cada semana este que os habla Luche al volante de la furgoneta. Me luchado por ti, enamorado por sentir. Te estamos aquí, te no lo celebro. Recordaremos el mundo en una fulgureta. Bueno, decía, pues eh, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un martes más a esta furgoneta azul, a esta prolongación radiofónica de nuestro blog de w. lafurgonetaazul.com y aquí estamos a 2 días para iniciar el verano, pero con una tarda que se nos ha puesto por estos lares pues francamente complicada. Lluvia hay mucha lluvia y nada eso, a 2 días, eh, como decimos, de inaugurar el periodo estival, luego hacia el final del programa, pues eh ay, no, a propuesta, lanzamos una propuesta desde el pasado fin de semana de que bueno, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Estamos aquí hablando de todo y nos dejamos cosas tan importantes como elegir la canción del verano para los oyentes de BFM, para los seguidores de la furgoneta azul y ya hemos recopilado unas cuantas gracias a la colaboración que nos habéis dejado en forma de comentarios tanto en nuestro perfil de Twitter como en nuestro muro de Twitter. de Facebook eh, dicho lo cual, lo que vamos a hacer es entrar en harina, ya sabéis, el binomio música internet, internet, música, como queráis bueno, en este caso pongamos primero la tecnología, pongamos primero el universo de la triple W, y es que esto suele ser habitualmente, con sus peculiaridades, el primero de los grandes temas que tocamos en nuestra primera sección del programa, la que llamamos GPS GPS, rutas musicales en la triple W Pues vamos a ir con vamos allá, digo, con las rutas musicales del de la Triple W y nos vamos un poquito hasta Barcelona, nos vamos a hablar de un festival como es el Sonar que se celebró el pasado fin de semana, pero no lo vamos a hacer eh, tanto por su cartel, que tampoco estaría en de más, pero que como imagineréis, pues podéis encontrar cientos y cientos de crónicas navegando un poco por la blogosfera musical, sino que lo vamos a hacer por otra noticia quizá relegada, entendemos, y y además personalmente creo que debe ser así, ¿no? relegada a un segundo plano, pero que en este caso sí que tiene que ver con la tecnología, sí que tiene que ver con el mundo digital. Hablemos de una aplicación que como decimos se presentó el pasado viernes 15 de junio en el marco del Sonar Barcelona, ya se llama Pacemaker y viene a ser el el Lima, mejor dicho, de dicha aplicación es mezcla y pincha en la aplicación de PaceMaker, una aplicación para móvil, es el se llama PaceMaker Device, eh se cataloga como el primer sistema DJ móvil En principio se lanzó con éxito la primera beta de 2008, demostrando que cualquiera podría ser DJ sin importar el momento ni el lugar, pero es que ahora la tecnología pues eh, la ha traído para una para la tableta BlackBerry Playbook, convirtiendo a Am Pace Maker bueno, pues en una nueva experiencia ya que se puede pinchar pues de forma táctil, eh, etcétera, etcétera. Eh, uno de sus responsable, concretamente el inventor de Peace Maker eh, Device y CEO de Peace Maker, el señor Jonas Nordberg, dice que entendía que con las capacidades de la faz táctil se podría llevar la experiencia del usuario y la usabilidad a nuevos niveles. Eh digamos que esa es un poco la gran clave o la gran apuesta de esta aplicación para pinchar música desde la tableta. Eh dice que tomaron la idea original de 2008 de Peace Maker y la combinaron con la potencia de una plataforma táctil y según sus propias palabras se eh, se alegra y se jacta de estar muy contento del resultado de esta de esta aplicación de esta Peace Maker device. Eh hablemos de precios, de momento los lo damos en dólares, son 850 dólares. Eh y la y la la funcionalidad está disponible con la aplicación PeaceMaker, perdón, me, me estoy equivocando, estoy leyéndoselo un poco de forma torullada. Queremos decir, cuando se lanzó en el año 2008 PeaceMaker el precio era de 850 dólares. Ahora esta aplicación que puedes descargar para tu tableta de BlackBerry pues cuesta solo 19,99 Eh, como decimos, la la decisión de lanzar esta aplicación PicMaker en la BlackBerry Playbook se tomó después de una cuidadosa evaluación de las tabletas disponibles en el mercado. Finalmente pues se decantaron con esta y y bueno, pues eh entendemos que eso, que lo que pretenden es que al final haya una aplicación eh evidentemente centrada en a la, a los profesionales de los platos, pero también accesible para cualquier otra persona que quiera iniciarse en este mundillo de pinchar música en formato digital. Eh Jon Acuaviva, un reconocido DJ internacional, imaginamos desde aquí, claro, que eh untado por la por los promotores de Peace Maker de esta aplicación, pues señala que había una necesidad de que existiese una aplicación DJ de verdad y el Peace Maker la ha reencarnado, invitando la posibilidad y sobre todo trayendo la potencialidad de la movilidad. Dice el eh, el Jonacoa Viva que tiene ya muchas ganas de conseguirla y entendemos que de probarla. Eh lo dicho, se presentó el pasado 15 de junio en el Sonar. Eh veremos, veremos si es que la gente se descarga en su tablet de BlackBerry pues esta aplicación esta esta herramienta con la que por la que poder pinchar música tanto de forma táctil como desde el punto de vista de la movilidad, pues parece que son las grandes ventajas de esta PicMaker, de esta aplicación PicMaker para la tableta de BlackBerry. Bueno, pues presentada que si algunos de los que estáis ahí al otro lado del transistor, pues tenéis eh, inquietudes en el ámbito de lo que es ser DJ, de lo que es ser pincha discos, pues igual esta aplicación os puede venir muy pero que muy bien. Nosotros eh, vamos a pinchar, también porque no? no, lo vamos a hacer a través de nuestra picmaker, lo vamos a hacer a través, y ahora que no me oyen ni mis compañeros Jon y Joseba, a través de nuestra vetusta desde de nuestra vetusta mesa eh técnica aquí en los estudios de BFMM. vetusta pero válida, perfectamente válida y perfectamente practicado, ojo, eh, que nadie me entienda mal. Pero bueno, eh, como decimos, vamos a pinchar ya el primer tema, vamos a inaugurar musicalmente hablando de la tarde aquí en BFME, aquí en la furgoneta azul y lo vamos a hacer pues con uno de los grandes cabezas de cartel, precisamente hablamos del Sonar, uno de los grandes cabezas de cartel eh, que han actuado en esta edición, eh una edición que además se ha podido seguir a través del canal de Sonar en el eh, portal YouTube. y y lo dicho, pues que uno de los conciertos que se pudieron disfrutar es el de unos dinosaurios, el de unos mitos ya de la escena pop rock electrónica de toda la vida, hablamos de los manquineanos New Order, New Order, perdón, y puestos a elegir un tema, pues nos quedamos con uno de sus clásicos, en concreto este Bizarre Love Triangle de New Order, tema que sonó, por supuesto, claro que sí, en este Sonar 2012 en el que se presentó esa aplicación para la tableta BlackBerry.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 ¡Qué temón! ¡Qué temón! Por favor, este bizarre love triangle de los New Order, un tema mítico, un himno verdaderamente imprescindible para tener en nuestras discotecas particulares... que pues con el que hemos eh, estrenado la tarde aquí a nivel musical en la furgoneta azul en BFM y un eh, un tema que por supuesto, ¿no? pues nos ha permitido viajar en el tiempo, nos ha permitido volver atrás unas eh, yo diría que casi casi un par de décadas y que y que ahora vamos a volver a viajar en el tiempo, vamos a, a... Vamos a a volver atrás, en este caso no nos vamos tanto, pero nos vamos un poquito, nos vamos pues más o menos una década atrás para recordar, igual los más jóvenes no sé, bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero eh que la mayor parte de los que estáis ahí al otro lado del transistor, al otro lado de la radio, del PC, del Mac, como que leis pues os acordaréis de Terra Ya sabéis, Terra fue esa primera gran apuesta de contenidos creada por el eh, po, por la gente de Telefónica, por el eh, el portal con el que en definitiva Telefónica se inició hace más de una década en el mundo de internet y que señoras y señores, que que esto no es ningún fake que que Terra vuelve, que Terra ha vuelto concretamente eh realmente nunca se había ido, digamos que sobre todo eh, había emigrado, había dado un salto, había saltado el charco y había desembarcado fundamentalmente en Latinoamérica con una serie de plataformas y haciéndolo además con mucho éxito eh con plataformas dedicadas al alquiler de películas, a la información, a los eh, conciertos, a los deportes, bueno, pues allí ha alcanzado un gran éxito y digamos que eh dado el triunfal modelo que se ha impuesto en Latinoamérica, pues eh, los responsables de Terra, los actuales responsables de Terra, concretamente Fernando Madeira, el consejero delegado de Terra Networks, ha dicho el pasado jueves presentó en Madrid que quiere transplantar a España este modelo exitoso. También lo quiere hacer en otros países eh también tienen previsto que donde más crezca la publicidad digital eh esta nueva Terra pues también esté presente, por ejemplo, señalan Reino Unido y Portugal y quieren pues seguir ampliando. En principio lo que se quiere traer eh, es eh, un portal, el nuevo Terra será un servicio que ofrezca más de 7000 eventos en directo al mes, con emisiones en alta definición, con 36 canales en directo de forma simultánea. Eh, en principio se van a basar en cuatro grandes pilares, como son las noticias, los deportes, el estilo y el entretenimiento. Plataformas como Extreme Live, que ofrece todo tipo de acontecimientos en directo en tres idiomas, Sunday TV, una un canal de películas online y Sonora, música que compite directamente con Spotify, por cierto, serán las bases de la oferta. Aún no hay precios definitivos, eh, pero por ejemplo, nos podemos orientar un poco con lo que cuesta la suscripción del servicio de música en eh, en Latinoamérica, 9 dólares al mes y la tarifa plana de cine de rondará los 15 dólares también de forma mensual, aunque hay también otras modalidades de alquiler de película de 4 dólares por título aproximadamente. Eh, más, eh, atención, ya nos metemos también en la harina musical. En España el estreno de esta nueva estrategia de Terra será retransmitir en directo el Festival Internacional de Benicassim en julio que será accesible desde todo el mundo. También se retransmitirán otros eventos como por ejemplo el Festival Costa de Fuego y en cuanto a retransmisiones deportivas, pues se emitirá a partir de agosto las ligas de Bélgica, Dinamarca y Ucrania. Bueno, tratamiento una apuesta, pero bueno, para todo tiene que haber. Eh, el nuevo responsable del portal en España, Iago Castillo, ha anunciado que contratarán a 60 personas, 40 de ellos periodistas. Se hace una clara apuesta por los contenidos en directo. El director de contenidos concretamente será Juan Juan Morín, que también fue fundador de Terra ya en el año 1999 y ha pasado por medios como 20 minutos o kedin.es, le editora jefe. Pues nada más, sino al menos que la última Premio y Gasset, Ortega y Gasset perdón. eh por su cobertura del 15M en las redes sociales es la periodista Carmela Ríos y eso como decimos la gran apuesta es eh, fundamentarse en los en los contenidos en directo para renovar este nuevo desembarco de Terra en España. Bueno, pues a mí me parece una buena noticia. Yo tengo el recuerdo de Terra, pues eso, ¿no? De lo lo primero, ¿no? Aquellos años finales de los 90 con ese sonido de módem, con ese con esas conexiones ínfimas y Terra como gran portal de noticias, como gran baluarte de Telefónica en esto de los contenidos web. Ahora vuelven, vuelven con un modelo pues evidentemente adaptado a los tiempos y veremos, veremos qué tal triunfa, seguro que será una fuente de información. Ya veis, por cierto, Fibers que la gente que no haya podido ...de adquirir su abono... ...para el Festival Internacional de Bélgica... ...sin podrá seguirlo... ...a través de este nuevo portal de Terra España... Y lo dicho, como me he apuntado yo aquí en mi Google Docs como guión para el programa, que vuelve Terra, señoras y señores, que está aquí y ahora, que no nos hemos vuelto locos, que no hemos vuelto a los 90, que estamos en el año 2012 y que vuelve Terra. Aquí y ahora, como cantaban los R.I.D., esta banda también de Soe Gazing Man Kuniano de la marca Manchester absolutamente, que canción que hemos elegido precisamente por su título, pero ese aquí y ahora para dar la bienvenida a la nueva Terra... Y también por qué no decirlo, porque bueno, no estamos estamos, no nos vamos con otro gran grupo. Pues es uno de esos grupos que tanto, tanto me gustaban a mí hace ya unas eh, unos cuantos añitos, ellos son Right, esto es Kiran Now, esto es un temazo, señores. hay de Hirano mítico tema de una banda Manchester Geising okay, guitareros muros de sonido bueno y tanto tanto tópico de los que hablar de este tipo de sonidos noventistas de finales del siglo 20 toma ya que espléndido me he puesto con dicho adjetivo y un verdadero trayazo sin lugar a dudas este tema con el que pues es que nos estamos poniendo muy nostálgicos, ha sido un un comienzo de programa bastante bastante nostálgico. Eh Nostálgicos se pone nuestro siguiente protagonista muchísimas veces en sus muchos post, eh vamos a presentar un blog, un blog al que yo poco a poco eh, le he leído cogiendo cariño especial. Es de estos bitácoras que me permita si nos está escuchando, que yo espero que así lo haga Oye, de hecho en su Blog Hanroll nos tiene nos tiene linkados a la furoneta azul. Bueno, me cayó y yo os presento. Eh decía que que es el típico blog al que bueno, eh a nivel de diseño, a nivel de de cositas de estas nuevas, de que si vídeos, que si eh cosas ahí ensambladas, pues realmente no tiene nada. Entonces estamos hablando de una vitácora creada desde la plataforma de Google, desde blogspot.com, eh con un diseño, bueno, pues eh por ser un poco malos podríamos decir que que podría hacer un poquito más cuidado, sin más, tampoco es que sea algo que que que dañe a la vista, pero bueno, eh molaría un, un bueno, pues todavía sería muchísimo mejor. Entonces te acercas, bueno, porque sabemos que quien escribe detrás es un tío realmente válido, medio conocido a miquete, eh bueno, de todo un poco, ¿no? El problema el problema no, perdón, la virtud, el gran acierto de acercarse a Fiasco Fiasco, casi se llama el blog del que estamos hablando, que todavía no lo había dicho. Bueno, pues el, el lo bueno de acercarse a fiasco, a este Fiasco Fiasco es leerse. Estamos hablando de unos posts hechos eh, liter, no sé si literaria, periodística, crítica, no sé, todos los mentes, todos los adverbios que se os ocurran, pues ponerlos en clave positivo. Hablamos de posts de muchos kilates, hablamos de gente de un tipo que sabe escribir realmente bien, de hecho, bueno, su propio nombre es, eh se tiene ya una reminiscencia literaria clara, ¿no? el autor de los postes Holden Caulfield, es decir, toma el nombre del protagonista del Guardián entre el centeno, la imperecedera obra de de J.D. Salinger, recientemente fallecido, por cierto, bueno, hace un par de añitos. Bueno, en todo caso es un blog de música, obviamente, es de eso de lo que hablamos aquí en esta última parte del GPS de la Fórmula 1 azul, pero un blog de música en el que el contenido es realmente lo importante, en el que lo en el que como suele ser en internet, por otra parte, el contenido es el rey y en este caso es un rey de calidad, en este caso no nos hacemos republicanos en este caso el contenido vale muy pero que muy mucho la pena este fiasco fiasco pues eh, fundamentalmente se basa en eh, crónicas de conciertos en críticas de discos también ahí por ejemplo alguna crítica literaria ¿no? como pero bueno, pero siempre relacionada con la música en este caso pues estoy viendo aquí la entrada que dedica al libro de Mark Oliver Everett, ya sabéis, el capo de Hills, esas cosas que los ninos deberían saber. Eh, crónicas y críticas y post realmente elaborados, realmente currados, realmente escritos desde la orfebrería de de un gran escritor y y que no sé qué más puedo decir porque como os digo, el blog en sí mismo tiene la estructura de cualquier otro blog, tiene sus eh, su log roll, tiene sus archivos, tiene el perfil del del propio Holden Caulfield eh y poco más, es que realmente no tiene más, pero es que es da tal gustazo leerlo que no podíamos por menos que presentaroslo hoy aquí a toda la audiencia de la furgoneta azul. Eh, lo decidí a leer, por ejemplo, la crónica del concierto de los Bracaldeses Porco Bravo en el pasado Askenar Rock Festival, o sea, es de poner la piel de gallina. Y lo digo totalmente en serio, no estoy exagerando. Eh, hay otros otras crónicas, hay otros conciertos y hay hay mucho y bueno, hay sobre todo mucha calidad en los contenidos de este fiasco fiasco. del que por cierto no se he dicho la URL para que os la apuntéis os lo voy a decir muy despacito porque es importante que os detengáis a leer una bitácora de realmente mucha calidad. Es songsbysongs.blogspot.com.es. Repito, songsbysongs.blogspot.com. punto es el nombre del blog Fiasco Fiasco su autor Holden Caulfield ya lo descubriremos algún día claro que sí y y nada que que desde luego que si os gusta leer eh, buena me atrevo eh me atrevo con con el epíteto mercioso si atráis a leer buena literatura relacionada con la música esta sin lugar a dudas es una gran propuesta que os hacemos desde aquí desde la furgoneta azul Bueno, y vamos a ponerle música, lo vamos a poner con una de sus últimas crónicas, se ha hablado de la de la escena rock, eh hay un par de ellas sobre la escena rock, hay alguna más Pero nos vamos a quedar también como guiño a nuestros compañeros de BFMA que fueron organizadores del pasado festival MAZ Basauri, un festival que se celebró, en, como su propio nombre indica, en la localidad Vizcania de Basauri, concretamente en su social Anchoki, y que trajo un buen cartel para empezar, para ser esta su primera edición. Ahí estuvieron gente como Sidoní, como De La Fe y Flores Azules, Niños Mutantes, bueno, en fin, un gran elenco. Y quizá uno de los grandes días fue también en el que actuaron los catalanes, eh, bueno, el catalán, de New Ramon y el Asturiano y el Asturiano Nacho Vegas concretamente de este bolo es del que Holden Caulfield realizó un brillante post como casi todos los que aparecen en ese fiasco fiasco y bueno pues eh, dedicado a él dedicado a Holden Caulfield a la protagonista a ese Guardian entre el Centeno de de la blogosfera musical pues dedicada a esta gran broma final de Nacho Vegas con la que ya también despedimos esta primera parte del programa este GPS. destino y un gonf anuncia la retirada se discute la capitulación mientras se aproximan tercazadas obtuve un premio por miedo a padecer de cinco años dándole el fiel es la semana grande de la crueldad en nuestro nor celebran una fiesta yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared alguien dijo habrá que demoler no sé cómo no lo vi llegar era el día de la gran roma செல்வியுஷ்களன் வந்த போ lo que no se puede desunir es lo que no sabrá de separar tened día de la sangre pero de macina hay quien defie que Y tú protestes y y y no no no no quede un un un alma allí para escuchar cuando ya ya no ya queden ritos suene un golpe seco y casi un grito y luego ya no te molestes, ya no hay nada que arreglar es el día de காசியுரிசிய செல்வ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 Bueno, pues eh, vamos allá con la actualidad música a la golpe de blog, como reza nuestra Rafa como reza nuestra cuña y nos vamos con un trending topic, eh, ya sabéis, con uno de esos temas que la han petado en el Twitter, en la red social de microblogging, pero en este caso, pues por un tema yo diría que muy emocionante, por un tema realmente bonito, por una propuesta de unos amigos eh pues dedicado a un chico de 20 años recientemente fallecido por un por un cáncer, por un tumor cerebral eh bueno, pues eh, este chico se llamaba Nacho, tenía 20 años, era fan acérrimo del Boss, de Bruce Springsteen, eh era de Mallorca y una larga enfermedad le ha impedido que pueda asistir a a ver al boss a ver a Bruce Springsteen en Madrid el pasado fin de semana concretamente si no me falla la memoria creo que fue el domingo él tenía entradas la familia le había regalado por su cumpleaños el el pasado 16 de mayo le había regalado para que Nacho fuese a a Madrid con su novia a asistir al bolo de de Bruce Springsteen eh desgraciadamente pues bueno no se lo pudo eh no pudo asistir tristemente falleció y a partir de ahí los amigos y la familia se empezaron a movilizar, se empezaron a movilizar a movilizar para conseguir algo pues realmente bonito, algo realmente que al al protagonista le le encantará, le habrá encantado y a y al autor del mismo pues no le iba a costar nada. En concreto era que Bruce Springsteen dedicase una canción rindiese un último homenaje a Nacho y de tal manera pues el padre Ailanovic iniciaron el hashtag va por Tinacho en Twitter y se consiguió un trending topic a nivel nacional, concretamente el pasado sábado fue el tema más comentado en la red de microblogging. Eh hubo mucha gente hablando de ello, hubo periodistas, hubo famosos. Costó, costó que llegase hasta que al final eh un un VIP, un personaje de estos importantes como es Andreu Buenafuente eh orientó a los familiares y amigos de Nacho para que tocas en la puerta de Manel Fuentes, ya sabéis, otro periodista, otro popular presentador de televisión, fan también incondicional de Bruce Springsteen y amigo íntimo del. Así lo hicieron eh el propio Manel Fuentes recogió el testigo eh del hashtag va por Tinocho y se avisó eh, y desde ahí se llegó a avisar. a Bruce Springsteen. Eh evidentemente todo esto ocurrió el sábado, el concierto era el domingo y como os estáis imaginando y seguro que ya muchos sabéis, pues el eh, el cuento tuvo un final feliz y es que efectivamente Bruce Springsteen pues acabó dedicando la canción a Nacho, a su familia, eh acabaron haciendo este homenaje a este joven de 20 años con entradas para su bolo ...y le acabó dedicando una canción... ...una historia realmente bonita... ...en estos tiempos encontrar cosas así... ...pues verdaderamente que el hashtag... ...que un hashtag como va por ti Nacho... ...sea trending topic... ...y que al final el poder de las redes haga que llegue... ...este hashtag a, a... ...en este caso pues a un mito... ...¿no? De la, de la escena musical como Bruce Springsteen... ...y que finalmente este le dedique una canción... ...al joven fallecido... ...pues bueno, no sé, nos pone a todos una sonrisilla... ...de estas tontas pero... ...pero bonitas ¿no? al fin y al cabo... Nos parecía una historia realmente emotiva, realmente agradable para arrancar el blog and roll, que ha sido, bueno, que ha tenido además una gran repercusión en todos los medios, tanto digitales como en papel, eh, como radiofónicos, como estamos viendo hoy aquí. Y bueno, aquí además se une, ¿no? Nuestro binomio en la furgoneta azul, esa música, esta internet. Pues también, ¿por qué no? Desde la furgoneta azul nos sumamos a ese hashtag, a ese va por ti, Nacho. y y nada, que que nuestro, bueno, nuestro más sentido pésame a la familia, pero también nuestro guiño de afecto al conseguir eso, ¿no? Al conseguir que todo el mundo eh rindiese homenaje a este chaval y que Bruce Springsteen fuese su ídolo, pues fuese también protagonista dedicándole un tema que no os hemos dicho cuál es la canción que le dedico y que por supuesto es la que a continuación pues vamos a pinchar, pues el el tema que el bueno del boss eligió para dedicarle a Nacho, a este chaval mallorquín fue de River Un tema que, si no me equivoco, forma parte de su disco Born in the USA. Aunque aquí los más puristas yo he de reconfesar que no soy muy fan del boss. Pero bueno, creo que pertenece al Born in the USA. Y si alguien me corrige, pues que nos deje un comentario en la formación azul o que nos mande una carta. Yo que sé. Pero bueno, en todo caso, The River va por ti, Nacho. Bruce Springsteen. The River va por ti, Nacho. like your daddy John me and Mary we met in high school when she was just 17 we'd drive out of this valley down to where the fields were green we'd go down Mr. Lee vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on the Thank you. Os lo he dicho, aquí uno no es eh, muy fan de Bruce Springsteen, por qué no confesarlo, pero desde luego que este tema, pues bueno, lo vamos a recordar con cierto cariño gracias a esta iniciativa, ese va por ti Nacho. Que ...con el que hemos inaugurado el Blog Roll... ...y con el que seguimos, seguimos aquí en La Furoneta Azul... ...ahora nos vamos a hablar de un reportaje de estos... ...bueno, pues recomendable, ¿no? Al final nunca está de más ser un poco curioso... ...y ver qué es lo que opinan... Eh, ...bueno, pues desde medios internacionales... ...de la escena patria, de la escena española... ...en cuanto a grupos, en cuanto al espíritu más independiente... ...etcétera, etcétera... ...y es importante conocerlo, sobre todo cuando uno de esos medios... ...es una de las referencias, sobre todo en Internet... a nivel internacional hablamos de Pitford, y es que Pitford han man uh, aprovechando o arrebufo de su presencia en el San Miguel Primavera Sound, tenía incluso un escenario con su nombre. Pues se tomó la molestia de venir y entrevistar a varios grupos de nuestro país. Eh, de esta forma, pues El Pasado Día permitidme que lo mire ahora, pues concretamente El Pasado Día hace una semana, el El Pasado Día 12 de junio, pues publicaron en pitch4.com pues un un especial eh realizado por la periodista Gianpili en el que destacaban pues a los grupos que había podido ver en el Primavera Sound en el que hablaba de del de, de bueno, pues de un montón de estas bandas y da para percepción, ¿no? Pues por ejemplo, de Pegasus, también habla bien, por ejemplo, del show de mujeres o de cómo odio París convencieron a su pequeña pero no muy entregada audiencia, también entrevistas a sellos como Picor, La Castany Famèlic y bueno, pues a gente como Beach Witch, eh, Cosmena Delaida. Bueno, en definitiva, que es un especial reportaje Eh, el el título en inglés es, a ver, bricolaje, lo pronunciaremos así en castellano, Spain Independent Rock, a report on the countries DEI is teen from the Gears Primavera Sound Festival. Este es el subtítulo, como decimos eh firmado por Jim Pili eh y bueno, pues ahí vemos eh reportaje sobre mujeres, estamos ahora ya en el en el artículo delante, incluye algún vídeo, un vídeo de Beatbeats, bueno, En definitiva, tenéis eh, bastantes, yo creo que me re resulta realmente interesante eh como parecerle un vistazo, ¿no? Como digo, que al que la gente de Pitchfork saber qué opina la gente de Pitch de Pitchfork Media sobre la salud de la escena independiente estatal. Y nada, que si queréis verlo, si sabéis cómo llegar, bueno, yo creo que es buscar el 12 de junio en pitchfork.com, sino desde Genesis Popes de donde nos encontramos la pista. es cómo podréis llegar a este especial reportaje Pitchfork Media sobre la escena independiente española y evidentemente pues vamos a pinchar uno de los temas que aparecen en este reportaje de Pitchfork, además también con cariño porque tenemos mucha amistad con la gente de Cosmena de Laida, el conjunto madrileño que se ha desde luego se está instalando, se está haciendo, se está abriendo un importante hueco en la escena independiente española gracias a un muy buen trabajo como es este 7 Picos de ditado el pasado año en el genio equivocado y que tiene pues un jitazo como este alcobendas con el que os dejamos en la furgoneta azul allí empezaba algo que cristalado donde íbamos siempre pasear junto a los pisos patios donde hicimos clanes Pues eh, nos vamos a pasear en Furgoneta, nos subimos al Furgoneta Azul para repasar los contenidos que encontramos en nuestra web en www.lafurgonetazul.com durante los pasados siete días. Música Y si nos vamos hasta el pasado martes, nos encontramos precisamente esto que está sonando. Se llama No Hope y es el adelanto del The Vaxins Come of Age, el nuevo trabajo de los británicos The Vaxins. Después de su debut el pasado año, veremos cuál, qué tal la revalida. Desde luego, si ese The Vaxins Come of Age suena como este que No Hope, tiene muy buena pinta. Lo sabremos el próximo 3 de septiembre. Mientras, puedes ver el vídeo en laformelazul.com ¡Suscríbete! Yeah boss I can't but there's no Cambiamos de registro hablamos eso sí de música de una crónica la de oh, oh, oh. Mismo día 12 de junio del público y pues eh, por los me gustas que ha recibido en dicha entrada creemos que a la gente le ha gustado mucho Era could that you don't believe me if I said it came from remolque este soft es topic, hablamos de otras cosas, ahora dejamos de lado un poco la música y un día después de Naiman y de Los Vaxins Sueño y Silencio, la crítica al nuevo film de Jaime Rosales, como siempre el encargado de en Inestas Lides, Crápolis si quieres leerlo, la furgoneta azul.com martes, miércoles, 13 de junio Nueva crónica en este caso para Haet, nuestro compañero acudió a ver el pasado... Uno de los últimos sábados, ahora mismo no recuerdo la fecha El concierto de Los Pinchetes Y Javier Amena Que según dice salieron victoriosos de la Fever <música> Segunda parte de libros y cómics Que tienes que leer antes de morir En este caso cómics Y en este caso nuevamente el autor Scrapolis, como nos gustan estas listas Como participa la gente I'll find my life ever so moving white eyed and unassuming okay el joven sherlock homes la joven desaparicia saint picos 2009 critica nuevamente el remolque de sobre el personaje de azuk con andoyle y nuevamente crápolis quien dirige como nadie este remolque octoping no hope but there's definitely no Y ya después, el 15 de junio, High 32 Se hace eco de la última polémica Surgida en el seno de los Stone Roses Y es que ha habido bronca Entre el cantante, el batería Acaba broncando, el otro no se va Bueno, si quieres eh, ver todo lo que pasó Y ver el vídeo en el que se recoge dicho momento Pues ya sabes, nuestro blog LaFurroTrafil.com ¡Feliz! ¡Hasta más! El nuevo vídeo de los eh, Wilhelm and the Dancing Animals All Along. Puedes verlo, un bonito videoclip en la fotoconeta azul. Y más de vídeos, Eurocopa, fútbol, música, Casabian y el fútbol. De esto va un nuevo videoclip, se titula Wrecking Ball y también lo puedes ver en nuestra bitácora. I am so self-conscious, I guess but there's no hope. but I hope it's just a fake y ahora ya acabamos con la última entrada de la semana del nuevo Hot 32 diciendo cuáles son las cities alicientes en los que en este año sí os pues va a haber la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres y es que me parece que van con una banda sonora bastante bastante acorde a nuestros gustos en la fruta azul Arctic Monkeys Muse de Beatles etcétera etcétera pues bueno Todo esto y mucho más es lo que podéis encontrar en lafurgonetaazul.com. Este ha sido el repaso. Entiendo que un poco acelerado a lo que dio de sí la pasada semana en nuestra bitacora, pero es que el tiempo apremia, se nos está echando el tiempo encima y ahora sí es el momento de buscar de ver cuál es la canz, como os decía al principio, cuál es la canción del verano que entre todos pues habéis decidido. De momento vamos a darle al play a una de las que más se han propuesto, es la de la es eh, Perfect Holiday, es eh, un tema que pertenece al nuevo de los Geto he atrás Smile. Y realmente suena a veranito y a muy buen rollo Bueno, pues eh, Perfect Holiday The Smile nos acompañará Mientras vamos repasando, como digo Todas las propuestas que nos habéis hecho Empezamos, Carramarro Fish Él fue el primero que nos dijo, no por ello lo hemos elegido Pero es alguna del nuevo EP, LP de Smile A mí me mola California O Perfect Holiday Bueno, amigo Carramarro, aquí tienes Perfect Holiday Y es que el segundo es otro también eh, Bueno, perdón Teníamos un antes que Carramarro eh, Fish Conocitadamente una chica, Marta 60 Nos dice Cantauri del Mentón de Fogarty Dijándonos en Facebook un enlace al vídeo Bueno, seguimos por un habitual de nuestras tertulias furgoneteras Como es el señor Eneko Ortiz Que también coincide con Carramarro Y nos dice, está claro, es el Perfect Holiday de Smile Tienes que ponerla y será la canción del verano Desde luego suena muy veraniga, Eneko Muchas gracias a Andrés Terrick A través de Twitter nos dice clarísimamente El Stew de John Talabot Y nos deja el enlace A lo cual posteriormente también en Twitter los anuncios amigos de Don Magazine se suma y dice más uno total fan de Jon Talabot es un pedazo de disco amigos bueno pues ya dos recomendaciones a esos temas de Jon Talabot seguimos en Twitter red mosquito red mosquitos nos dice de soft fall del nuevo trabajo de Deus, pues los belgas que parece que también hacen canciones del verano. Gracias a Rex Mosquito. Jorge Díaz, amigo, resid, residente y decir, redactor de Hipersónica y para mí nos deja yo habría elegido esta, eh. Lo que pasa que como no he querido votar, pero Santetienne Tonight, pues desde luego, precios lo veo más de noche de verano, pero en todo caso maravilloso Santetienne Tonight de Santetien. Gracias, Jorge. Y acabamos, eh, seguimos por Facebook. Fernando Fernández Camacho nos deja dos. Venga, ahí va la mía. Primero nos pro, nos propone Whis Dreams y su tema coreo fiel. Vale, pues muchísimas gracias. Sí, el segundo también de Fernando Fernández Camacho dice Dana Boy Call to Be. Pues perfecto. Y acabamos otra coincidencia también a través de Twitter, un usuario o usuaria llamado Gorli 2000 propone Cantauri del Mentón de Fogarty como himno del verano 2012. Bueno, pues eh, propuestas hechas para la canción del verano. Aquí ha sonado Perfect Holiday de Smile. Mm. Y bonita, ¿no? Bueno, muy bonito lo nuevo de los Getshot Arras Smile, eh, sonidos deliciosos, sonidos para ver el atardecer desde la playa. De hecho, bueno, Caramar Fish, ahora que no nos oye, pues es uno de los capos de un blog, bueno, de hecho le entrevistamos aquí, es Pablo de Pum Música y hacía una muy bonita crítica, aquí volvemos un poco casi al log and roll, hacía una muy bonita crítica del nuevo trabajo de ese pequeño disco, creo que son apenas cinco canciones de Smile, y desde luego pues no hablaba de esta evocación que produce este tema este perfect holiday estas vacaciones perfectas pues en la playa, cervecita después de haber hecho un poquito de surf con tu chica y demás y demás topicazos y topicazos que se pueden encontrar en esto del mundo de la música. Bueno, eh no nos ha da tiempo a comentar lo que nos encontramos en BFm, de momento yo creo que uno de los grandes atractivos para visitar www.bfmradio.com es el pedazo sorteo de 10 abonos para el Bilbao BBK Live ahí los regalos BFM están que lo tiran, señoras. Y bueno, pues desde su web, desde www.bfmradio.com podéis acceder a la sección sorteos y entre otros os encontraréis este. Podréis ver todas las imágenes, todas las entrevistas que han realizado en el recién finiquitado Axena Rock Festival en el que BFM, por supuesto, y como cada año estuvo presente. Podéis consultar todas las noticias, toda la actualidad musical, podéis consultar toda la parrilla de los programas que se emiten en el seno de esta casa y consultar el número 1 que esta semana es para el líder de Blur eh el líder, perdón, el ex guitarrista de Blur, mejor dicho, Graham Coxon con su tema What it will take eh, número 1 en BFM pues todo eso encontraréis en la web de esta casa, recordad www.bfmradio.com, pero a nosotros ya lo que vamos a hacer es ir aparcando la furgoneta hasta la semana que viene. Esto no da para más, ha acabado nuestra hora de radio aquí en BFM y nosotros nos despedimos, no sin antes recordaros que nos podéis leer el www.bfmlafurgonetaazul.com, que nos podéis seguir en Twitter, que nos podéis eh, seguir en Facebook y que podéis volver a escuchar este programa si avisáis. Os queda hais quedado como no hace más, hais llegado justo al final o algo parecido. El próximo sábado de 5 a 6 de la tarde. Programa nuevo, pues dentro de una semana, el próximo martes de 5 a 6 y estaremos con todos vosotros, con todas vosotras. Un saludo. Pero vamos சட்ட <risa> <luchado por> <risa>